La ciencia y las tecnologías son instrumentos. A semejanza del martillo, ellas no son ni buenas ni malas. Lo bueno o malo es el uso que se haga de ellas. La física moderna y la teoría atómica, por ejemplo, nos han proporcionado la energía atómica. El uso de esta para la guerra nuclear es, sin duda, negativo. Pero su empleo para generar electricidad colabora con el desarrollo económico e industrial, contribuyendo a disminuir el hambre, y ello es bueno. ...como lo es la utilización de los radiosótopos en medicina o el empleo de la física cuántica en química... ...para producir materiales y medicamentos que sin duda nos favorecen. Los progresos de la medicina, el increíble aumento de la longevidad... ...la notable simplificación de la vida cotidiana debido a la iluminación, la refrigeración, la calefacción la alimentación, etcétera son ejemplos de cuánto debemos de positivo al progreso tecnológico, y si hay guerras, hay que percibir que ello se debe nítidamente a causa de los Hitlers, los Mussolini, los fabricantes de armamentos o los sales de las drogas, no a la ciencia. Gregorio Klimovsky, epistemólogo del artículo Disparen contra la Ciencia, publicado el 8 de septiembre de 1993 por el suplemento futuro del diario Página 12. Lo que es la ciencia.